En el segundo día de actividades de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida, la investigadora asociada del Instituto Nacional de Salud Pública, Marta Caballero, aseguró que dentro de las principales causas de atención en los centros de salud a familias de migrantes están las infecciones de transmisión sexual en mujeres, por lo que la prevención del VIH-Sida debe incluirse a la perspectiva de género. Esto durante la conferencia Migración, Relación de Género y VIH-Sida. Las mujeres se enfrentan a una triple vulnerabilidad frente al VIH, por ser mujeres, migrantes e indocumentadas, no reciben apoyo de otras mujeres, porque cargan con el estigma de ser quitamaridos, competencia desleal y asociadas como portadoras de VIH. Explicó que la migración en México es un t é r m i no masculinizado, por lo que las mujeres no son tomadas en cuenta, aun cuando representan el 30%. En los últimos 5 años se ha incrementado en un 10% la violación de mujeres migrantes debido a que son vistas como disponibles para tener relaciones sexuales y dispuestas para l o g r a r l a s hasta llegar a Estados Unidos, por lo que según el reporte de la Frontera Norte, en el 2008 el 30% de las mujeres migrantes han sido víctimas de violencia sexual. Informó Miriam González de Radio Ciudad. Si m a s noticias, presenta la d e c i m o s é p t i m a conferencia sobre VIH-Sida.